he visto a Jesús que él está aquí en la tierra invisible y me habló varias veces en varios lugares del mundo hasta mi casa presentándose bajando del techo entrando sin tocar el timbre apareciéndome desde la nada Y Encarna el hueso. Una vez bajó del techo de mi casa, así se sentó, había pan en la mesa, rompió. Yo le pregunté, yo tonto, choqueado, le dije, Señor, ¿quieres pan? En el sentido que él, yo quería que él lo rompía. Y él me, me dijo, sí, así, sí, pero también tenemos que comer el pan de la vida. Entonces, ¿por qué me apareció el Cristo? ¿Por qué yo? ¿Y por qué ahora en 30 años casi de peregrinaje en el mundo, al final de mi misión, que está para cumplir, cumplirse, insisto, ¿por qué? Porque todo lo que estaba pasando, todo que, lo que ustedes escucharon en estos días de mí sermón, en su presencia en este mundo, en su segunda venida... Yo nací por esto, para anunciar su segunda venida, su presencia física, su gloria y potencia. Así dice el Evangelio, regresaré con potencia y gloria. Y también Él me dijo, insiste que yo repita, insisto insistentemente, que él va a regresar con los ángeles del cielo no estamos solos al cielo en el universo nunca lo fuimos existen miles de millones de billones de planetas muy bellos como el nuestro más bello que el nuestro donde la vida se manifiesta con gran amor y existen civilizaciones que mucho más adelantados que nosotros y unas de ellas unas billones de ellas han conocido al Cristo antes que nosotros y Él quiere que yo anuncio esto y que todos ustedes que están aquí dentro lo van a ver cada día yo abro la ventana de mi casa, todos los días y veo afuera Ahí, un campo, y veo si bajó Cristo. Y todos los días veo que no han bajado, y espero. Porque Él bajará del cielo. Se mostrará a todo el planeta. Se mostrará junto a los seres que ustedes llaman extraterrestres que la humanidad llama alienígenas, pero que nosotros llamamos hermanos del cielo. Ellos lo van a acompañar. Él hablará al mundo. Él juzgará al mundo. Juzgará a todos nosotros. Y la cosa extraordinaria que ahora entendí totalmente en la carrera de estos años, no lo entendía bien, por ahora lo entendí perfectamente. La cosa más bella, más universal, más ecuménica, más fraternal y justa, que Él va a ser hacer, eh, juzgará a todos por las obras, no por las religiones humanas a lo que ustedes pertenecen. No, por las obras. Los budistas por sus obras. Los cristianos por sus obras. Los musulmanes por sus obras. Etcétera. Los, la, los ateos por sus obras. Bueno. Ahí teníamos eh, ese audio que creo que nos pone en contexto un poco el tiempo que estamos viviendo, mis queridos auditores. Eh, les damos la bienvenida y las gracias por acogernos eh, en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto. Eh, quisimos partir con ese audio que engloba todo. Es todo el final de los tiempos eh, en ese audio y tenemos muchas cosas que conversar. Por ejemplo, el origen y la causa de los pasivos de amor del sol, el odio y la violencia humana sin fin. Solo deseo recordaros que pronto desatará una gran serie de tormentas solares que pondrán de rodillas a la humanidad. Leer y meditar. En fe, John Johani. Detectan un agujero de, esta es la noticia de la NASA. Detectan un agujero en el Sol 30 veces más grande que la Tierra. Más grande, más grande que el diámetro de la Tierra. Causará una tormenta geomagnética y ya ha provocado que se observen auroras boreales en latitudes más bajas de lo habitual. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA publicó esta semana unas imágenes inquietantes de nuestra estrella más cercana, el Sol. En ellas se ve una mancha o agujero en la superficie del astro rey, que podría derivar en tormentas solares y auroras boreales en sitios poco habituales. El agujero que se puede ver en las imágenes corresponde a una zona en la que la superficie de la estrella está mucho más fría que el resto, por lo que no emite un brillo tan intenso. Este tipo de fenómenos son habituales y se deben en su mayor parte a los vientos solares rápidos que pueden alcanzar una velocidad entre 500 y 800 kilómetros por segundo, los científicos, no obstante, se han mostrado sorprendidos del tamaño de este agujero, el más grande observado hasta la fecha, que tiene entre 300.000 y 400.000 kilómetros de extensión, comparable a unas 20 o 30 planetas como la Tierra, alineados uno tras el otro. Según las previsiones, a partir de este viernes, los vientos solares pueden afectar a, vuestro planet a nuestro planeta cuando las partículas el campo magnético que transportan hagan contacto con nuestra atmósfera. Esto podría interactuar con la magnetófora y desencadenar tormentas geomagnéticas que eventualmente daría lugar a apagones de radio, cortes de energía y auroras boleares en lugares inusuales. De hecho, esta última consecuencia ya se viene produciendo en los últimos días en varias zonas de la Tierra, por ejemplo en ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Fénix y Asheville observaron anatómicos atónitos antes de anoche, cómo sus cielo se iluminaban y se teñían de colores rojizos, verdosos o amarillentos. estos Estas estas manchas solares inmensas son vacíos de amor, por eso que nunca habíamos visto manchas solares más grandes, tal como lo dice el artículo de la NASA. Y seguramente más adelante será más grande, porque la maldad y la falta de amor es cada vez más grande ahora, ¿qué produce? esto lo hemos explicado ¿qué produce esta mancha solar? el sol eh, recibe esa falta de amor por un mecanismo que lo explicamos en una oportunidad eh, la proyecta en su imagen y después produce flujos compensatorios que de alguna manera van a producir las tormentas solares y, y, y tormentas geomagnéticas para compensar ese vacío de amor que se ve Y de esa manera se van a producir muchas catástrofes en la Tierra. De alguna manera eso es la respuesta de amor del Sol para compensar ese vacío de amor que nosotros con nuestras limitaciones no lo entendemos. Pero es así. Y aquí hay otro artículo relacionado con la NASA y también con este tema que nos va a dejar más clara la película. Eh, es muy breve. La humanidad está en serio y constante peligro. Las acciones humanas no son nada comparadas con los peligros que acechan en el exterior, la tierra tiene sus propios escudos naturales que protegen la fauna y la flora, pero ante ataques naturales a gran escala estos se convierten en insuficientes, el impacto de un asteroide puede asumir el planeta en una noche perpetua de varios siglos, una gran tormenta solar puede hacernos retroceder a la humanidad a la edad antigua, es un hecho que las probabilidades de impacto son muy altas, si bien es cierto que no es muy frecuente que se den colisiones en la superficie terrestre, el tan extremo equilibrio del universo hace que cualquier minúsculo cambio, perdón, cualquier minúsculo cambio pueda suponer una catástrofe. De todas formas, las extinciones masivas son periódicas. Es un hecho que tarde o temprano un gran asteroide impactará contra la Tierra. La NASA ha publicado un estudio que ...en que explican la posibilidad de que las colisiones de astros en la Tierra... ...sean más frecuentes y devastadoras... ...de lo que se sabía antes de esta publicación. Hay que poner en contexto y explicar que la probabilidad de impacto... ...son mayores por el simple hecho de que la NASA no tiene monitorizado... ...el 40% de los asteroides potencialmente peligrosos. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos... ...que la NASA decía que, que no, no, no se visualizaban... ...impactos de asteroides en corto plazo? que no había ningún peligro, ahora están diciendo algo distinto. Y, y aún más después del fracaso que tuvo la famosa misión DART, que alguna vez se la comentamos, una misión que tenía como objetivo coli hacer colisionar eh, un cuerpo contra un asteroide para desviarlo una pizca en su en su trayectoria. Y de esa manera... Eh, desviarlo para a, los, a los que estuvieran en trayectoria de colisión contra la Tierra. Pero esa misión fracasó, no, no le resultó. Entonces, se está hablando de que eventualmente el peligro del espacio, ya sea por una tormenta solar o por un asteroide, crece cada vez más. Eso es lo que les quería mencionar, que es una cosa que está latente y, y además lo dice la ciencia y también lo dicen eh, los mensajes del cielo porque eh, ese vacío de amor se, se vio a partir de fotos de la NASA, por cierto, y, y de esa al ver esas fotos eh, se recibió ese mensaje que compartimos. Pero cuidado que leímos la noticia, leímos el mensaje, el encabezado, Y después vino la noticia, que es de la NASA. Bueno, vamos a, a, a mencionar dos palabritas respecto de, de nuestro país por la gravedad que tiene. Nosotros hemos hablado muchas veces de que la situación del país va a ser cada vez peor, independiente del gobierno que esté. Aquí no no, no da lo mismo el gobierno que esté. Eh, va a ser cada vez más fuerte la dictadura, cada vez más el, el tema de están imponiendo un estado policial, alguna vez lo dijimos que es el estado eh, que quiere la globalización y la globalización es el anticristo o sea por eso que lo menciono la Comisión Chilena de Derechos Humanos por Proyecto Nain Retamal entrega facultades excesivas y desconoce las recomendaciones internacionales. Fue la ONU la que incluso eh, dijo que la que esta este proyecto de ley no respetaba los derechos humanos. Así que y Chile tiene firmado tres convenios de derechos humanos a nivel mundial. Así que no sé qué va a pasar, pero esta ley que se está se aprobó en la Cámara de Diputados y va a trámite al Senado. Nos vas a convertir en un Estado policial. Ni siquiera en dictadura teníamos menos derechos que los que vamos a tener con eh, ese Estado policial. La entidad criticó la aprobación de la iniciativa calificándola como gatillo fácil y que otorga potestades sin límite a las policías. Además recordó la recomendación de la ONU de realizar reformas estructurales en carabineros. La Comisión Chilena de Derechos Humanos manifestó su rechazo a la aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas del proyecto de ley Nain Retamal, la que afirma que entrega facultades excesivas a la policía al otorgar una legítima defensa privilegiada a las fuerzas de orden público que considera como detratillo fácil. En un comunicado, el organismo planteó que la idea propuesta desde Chile Vamos atenta contra los derechos humanos Desconocen las recomendaciones de los organismos internacionales sobre la materia y, consecuencialmente, hace incurrir al Estado de Chile en irresponsabilidad internacional. Por la Comisión, este tipo de legislaciones no se ajustan a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza promovido por el Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos porque al otorgar un cheque en blanco a las policías, facilitan la desprotección de los ciudadanos y la comisión de violaciones a los derechos humanos. Entregar estas facultades omnígodas a carabineros de Chile, simplemente acoger la recomendación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de realizar reformas estructurales de la institución, nos parece un despropósito, plantean desde la humanidad humanitaria. Además recordaron que las recomendaciones hechas por el alto comisionado perdón de los derechos humanos de ajustar los protocolos para el uso de la fuerza a los estándares de derechos humanos y hacer verdad y justicia a las víctimas no han sido cumplidas cabalmente por el Estado chileno. La inmensa mayoría de los victimarios permanecen en la más completa impunidad, uno de los principales querellados ante los tribunales nacionales y denunciados de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por Crímenes contra la Humanidad, Ricardo Yáñez Rebeco, permanece hasta el día de hoy ocupando el cargo de director general de Carabineros, recalca el documento. Junto con emplazar al gobierno que presente las indicaciones necesarias para emendar esta situación desde la coalición, recordaron que a pesar de ser aprobada por mayoría de, en el Parlamento, Las leyes tienen como límite respecto de por los derechos humanos, por lo que incluso podría ser declarada nula. Queremos recordar que los tratados internacionales de derechos humanos deben ser respetados por todos los órganos y poderes del Estado, según lo establece el inciso del artículo 5 de la Constitución vigente, y que la soberanía reconoce como límite el respeto de los derechos humanos, por lo que toda ley aunque se apruebe mayoritariamente en el Congreso será nula si viola los principios y normas que informan el derecho internacional de los derechos humanos concluye el texto al que adhieren entre otras organizaciones la coordinadora de víctimas de familiares de trauma el directorio nacional de colegios psicólogos y psicólogas y la agrupación de víctimas de violencia por parte de la gente del Estado Esto habíamos conversado eh, no esto de la ley sino que, que íbamos a llegar a ser una dictadura total para allá vamos y eh, chile le gusta siempre eh, ser primero y somos primero también en estupidez entonces estamos haciendo estas leyes que todavía no se hacen en otros países pero se van a hacer igual con único gobierno que sea porque es la globalización la que la que impone su Entonces, eh, queríamos compartirle esto que nos parece de la mayor importancia porque eh, es muy relevante. Ahora, respecto de la carabinera que, que murió, eh, yo no puedo decir categóricamente nada, pero sí hay muchas versiones de testigos que dicen que esta señora venía sin casco y, y, y fue... Eh, ...asesinada por un narcotraficante... ...porque estaba en una, en una riña de narcotraficantes... ...a la que ella concurrió... ...para proteger a su familia... <ríe> ...recordemos que están usando el nombre del Naim... ...un carabinero que fue asesinado... ...que tiene el segundo apellido mapuche... ...y que la familia en su oportunidad... ...dijo que no habían sido los mapuches... lo que le habían asesinado... ...la versión oficial dice que fueron los mapuches y lo asesinaron, pero no, la familia dice que no, y yo le creo a la familia, lamentablemente la investigación de eso se paró, lamentablemente es así en este país, la justicia está al servicio del poder. Seguimos entonces, este tema le va, va a interesar, a pesar de que lo hemos comentado muchas veces, ¿Qué pasará con los seres humanos cuando los robots se hagan cargo de la mayoría de los trabajos? ¿Realmente sucederá esto? ¿Qué creen ustedes que piensa Dios de una cosa así? ¿O cómo lo ve? Todos estamos viendo que los robots están haciendo cargo de cada vez más trabajos que hacían los seres humanos. Hay enormes fábricas de automóviles, por ejemplo de Tesla, donde no se ven seres humanos trabajando. Nos hemos acostumbrado a que no se atienda una grabación cuando llamamos a una oficina y las máquinas expendedoras se están imponiendo y qué pasa con los seres humanos ante este retroceso laboral cuál es la consecuencia para la salud mental de los seres humanos y la paz para las naciones es algo que dios ve con buenos ojos y Aquí hablaremos sobre las consecuencias sociales y, y psicológicas que trae la falta de trabajo y cómo Dios ve esta tendencia. Trataremos algo muy importante que está sucediendo en nuestra época, pero a lo que pocos prestan atención. Escuchen esto. Entre 1958 y 1962, el etólogo John Calum, un científico que estudiaba el comportamiento animal, realizó una serie de experimentos sobre los patrones de comportamiento en ratas. Creó una serie de mundos utópicos para las ratas. En uno creó un espacio cerrado en lo que las ratas tenían acceso ilimitado a comida y agua, una temperatura ideal constante de 20 grados, sin depredadores y un ambiente estéril para prevenir enfermedades. No tenían que trabajar en buscar comida, ni siquiera preocuparse por el abrigo, ni sufrir por enfermedades típicas ni por los enemigos al principio como era de esperar las ratas solo comían y tenían relaciones sexuales con el tiempo sin embargo se desarrolló un fenómeno que llamó sumidero de comportamiento las ratas machos se volvían homosexuales y constantemente violaban ambos sexos las ratas hembras ya no cuidaban a sus crías y simplemente las dejaban morir hasta el punto de tener una mortalidad infantil de 96% Se produjo también canibalismo hasta el punto de que casi ninguna rata tenía la cola completa Estas ratas, que de alguna manera podrían sobrevivir sin riesgo hasta la edad adulta no mostraban interés en aparearse y preferían vivir solas comiendo y viviendo cuando el resto dormía Curiosamente, algunas de ellas mostraban patrones de egoísmo total Solo se preocupaban por sí mismas y no mostraban interés en actuar con las demás. La razón de este comportamiento que destruía la sociedad de las ratas cambiaba su manera de relacionarse entre ellas e incluso sus comportamientos a primera vista innatos sobre el sexo y el cuidado de la especie fuera la falta de trabajar para buscar comida, abrigo y escapar de los enemigos tener todo solucionado sin necesidad de ir a buscarlo las ratas no tenían nada que hacer y el aburrimiento absoluto las volvió locas salvando las distancias entre lo que es un ser humano y una rata este experimento nos puede dar enseñanzas razonables para los seres humanos porque encaja con lo que está sucediendo en nuestra sociedad hoy y nos prende la luz de alarma sobre lo que puede suceder en la civilización de continuar las tendencias actuales lo que sucedió a las ratas lo estamos viviendo en nuestra sociedad donde hay un mayor tiempo para el ocio que en generaciones anteriores y mucho más confort. El no tener que esforzarse para obtener alimento y abrigo está desquiciando, desquiciando a la sociedad humana. Son cada vez más los desórdenes mentales de la gente. Las naciones del primer mundo e incluso están preocupadas por el exceso de medicamentos psiquiátricos que toma la población. E incluso el desquicio se generaliza tanto que algunos de los que antes eran considerados desórdenes mentales, hoy se han normalizado, o sea, que han, o sea que se han aceptado como conductas sanas. Esto está sucediendo con más predominancia en Occidente, que es la zona en que más cantidad de habitantes no tienen por qué esforzarse por el trabajo. Y lo que sucede se ve reflejado en las palabras de Jesús a María voltar Baltorta, que le dijo, Dios ha puesto el trabajo como castigo, pero también como distracción. Y agregó, hay de ti si tuvieras que vivir en la ociosidad. De asesinos siglos, a la tierra te dio un enorme manicomio de gente enfadada y serían pedazos unos a otros. Ya lo hacen hoy, porque todavía están demasiado ociosos pero el cansancio del trabajo honesto, calma y da gozo, y descanso seremos. Y descanso sereno. Hoy estamos ante un panorama en que el ocio se está y va a seguir incrementando. La falta de trabajo se está volviendo estructural, porque los robots están haciendo cargo de cada vez más puesto de trabajo, y coincide con una revisión de buena parte de la población sobre lo que es el ser humano, de sus límites la falta de preocupación real por el trabajo está trayendo el planteo de que el propio hombre cree un hombre nuevo distinto al de la creación donde puede ser el sexto que quiera y no tener límites morales de antaño donde surgen las ideas inquietantes como la del historiador israelí Yuval Harari perdón, de que la especie humana debe capitular y aceptar su irrelevancia en un mundo en que pronto será denominado por la inteligencia artificial y los robots. Y es más, esto no es solo un planteo de un intelectual. El Club de los Poderosos Reunidos en el Foro Económico Mundial está impulsando la Cuarta Revolución Industrial que tiene como meta que la inteligencia artificial se haga cargo de la mayor cantidad de tareas en la Tierra. Y entonces surge la pregunta, ¿y qué hacer con el excedente de humanos que sobran? Piensan en varias cosas, pero solo desde el punto de vista económico y no contemplando al alma. Algunas cosas las dicen públicamente y otras no las dicen. Entre otras cosas que proponen públicamente está el celular universal. O sea, que cada persona... <coughs> que a cada persona en el mundo el Estado le pague un salario mensual sin más contraprestación que estar vivo lo cual tiene enormes consecuencias respecto a la sanidad mental del lado lo cual tiene enormes consecuencias respecto a la sanidad mental de los seres humanos como vimos en el experimento de las ratas ...que tener todo solucionado desquicia al comportamiento... ...y además los rehenes del Estado... ...los que gobiernan... ...puede hacer lo que quieran con las personas... ...su única posibilidad es... ...de sobreviviente viene de ellos... ...también propone la simbiosis de los cuerpos humanos... ...con la inteligencia artificial... ...con las computadoras ...para dotar a los seres humanos... ...de mayor capacidad de fortaleza, rapidez, visión, memoria, longevidad, hasta pueden incluso llegar Ray Kurzweil, un gran propulsor de la fusión del hombre con las máquinas, ha dicho que en el 2045 es el punto de infección, después de lo cual cualquier persona sin preparación para la fusión con máquinas probablemente enfrentará un futuro Para la producción con máquinas probablemente enfrentará un futuro personal muy improductivo. Y es en lo que Yubai Harari se basa para decir que se producirá en la Tierra la mayor diferencia. Habrá quienes puedan sufragar esta simbiosis con las máquinas y entonces serán los que aceptarán. ¿Y para quien en Facebook está creando el metaverso? Para que puedan pasar la vida en una realidad virtual, o sea, institucionalizar el ocio. Basado en la afirmación de que la Tierra estamos para gozar y que el trabajo es una condena, que hay que evitar, o sea, la buena vida equivale a no trabajar. Basado en la afirmación de que en la Tierra estamos para gozar y que el trabajo es una condena, hay que evitar, o sea, que la buena vida equivale a no trabajar. Por lo tanto, algunos verán el ocio como una bendición, como consecuencia de que los robots se están haciendo cargo de los trabajos. Y una alegría porque, constante, porque no obstante tendrán un salario universal, ya que ven en el trabajo solamente una fuente de ingresos. Pero recordemos que Dios puso al hombre en la tierra para que la trabajase.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 Como servicio a la creación, el castigo de trabajar en lo que te obliguen para comer. Ganarás el pan con el suelo de tu frente. Pero los cristianos de, desde el principio han considerado como, ser, como servicio y medio de santificación el trabajo. El trabajo es un servicio que se presta por él, nos realizamos como personas. ...y mayor satisfacción en la que proporciona un trabajo bien hecho. Quizás se haga realidad, por lo menos por un tiempo. El futuro distópico de Harari... ...y el Foro Económico Mundial plantean... ...se implante el salario universal... ...y el caos que producirá en ...una enorme masa de desempleados sin ingresos... ...porque los robots... ...tienen demasiado pro progreso. Las drogas actuales para erradir la realidad en el metaverso, no son la solución, porque Dios nos hizo libres y en una sociedad así seríamos prisioneros de la falta de trabajo, del ocio y del Estado. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar, sobre el peligro, sobre el peligro de la intromisión de los robots a cargo de los trabajos, hablaremos en otra oportunidad. Y me, me gustaría preguntarle si consideras que es posible que se llegue a un mundo y que los robots se hagan cargo de la mayoría de los trabajos. ¿Cuál sería la solución a la vista para que no afecte a los seres humanos? En fin. Yo lo encuentro muy interesante lo que se le dio. Eso es lo que ellos quieren hacer pero nosotros hemos dicho que no van a alcanzar a hacerlo por ningún motivo. Así que es lo que les puedo decir, mis queridos auditores. Vamos a seguir con lo que tenemos acá. Pero antes vamos a ir con otro audio, que es muy interesante. Jesús eh, perturbará la mente de los hombres para que en el momento que se enfrentan, que se enfrentan, violan,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 Hace todo lo posible para dejarlo aniquilado el territorio. Por esto quiere desencadenar la guerra. Y porque sabe que con una guerra más alma involucras más se la lleva espiritualmente. Esta es la batalla de Armageddon. La batalla del Armageddon es la lucha del anticristo contra Satanás. ...a Jesús de Nazaret... ...y obviamente... ...lo que significa Anticristo... ...y todos sus legiones... ...hombres incluidos... ...y Jesús Cristo... ...bueno, ahí, ahí teníamos ese audio... ...muy interesante... ...parece que la parte final no salió... ...y Jesús Cristo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 Y ahora, seguimos. La voluntad de la palabra de Dios continúa después de siglos, resonando en los corazones y las mentes de quienes buscan la verdad y la salvación, la justicia, el amor, la paz y la armonía. Hoy los designios del Eterno continúan siendo revelados a la humanidad para que haga una elección, adherirse a los valores de la cuarta dimensión o permanecer en la oscuridad de las cadenas causales que han conducido al deicidio. Deicidio significa el homicidio de Dios, que no, no se trata solamente de, de la crucifixión de, de Jesús, sino que hoy día, ustedes van a estar de acuerdo conmigo, hoy día hablar de Dios, eh, todo el mundo lo, le produce rechazo. O sea, nosotros como humanidad matamos a Dios, no lo, no lo tenemos en nuestro ni siquiera en nuestro léxico, en nuestro vocabulario.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 desean reunirse con la luz del padre a propósito del devastador terremoto en Siria y Turquía donde han muerto miles de personas yo creo que se si llegarán a más de 100.000 víctimas he leído la palabra apocalipsis en todos los periódicos del mundo desde el Corriere de la Acera hasta el New York Times se mencionaba la palabra apocalipsis esta palabra ya no es hoy una herejía Y no se puede acusar a estos periódicos de sectarios, como nos dicen a nosotros que llevamos décadas hablando de ellos. Sin embargo, el término Apocalipsis se utiliza incorrectamente para describir una catástrofe inimaginable, mientras que su verdadero significado es el de revelación. Apocalipsis es el título del último libro de la Biblia, escrito por el apóstol Juan, aquí Juan describe acontecimientos que en parte ya ha sucedido últimamente como el nazismo descrito, reportando el exterminio cometido por Hitler, y en parte los que están en curso y han de suceder describiéndose describiéndolos como terribles catástrofes. Nosotros intentamos explicar el Apocalipsis traduciéndolo en palabras sencillas los complejos simbolismos y las alegrías que contiene, según los mensajes recibidos por los ángeles de ayer, los extraterrestres de hoy,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 Él aquí él viene sobre las nubes y cada uno le verá incluso aquellos que lo traspasaron todas las naciones de la tierra se volverán el pecho con él por él eso eso pasará cuando baje el Cristo y lo veamos todos porque todos lo vamos a ver El primer capítulo se dice que incluso los que aquellos los que aquellos que traspasaron al Señor lo verán Con esta frase se quiere decir que probablemente espíritus que vivieron en Palestina hace 2000 años se han reencarnado en este tiempo y luego volverán a ver. Significa también que muchos cristianos o judíos, no solo los apóstoles y las mujeres que los siguieron, sino también los que creyeron en el Señor, hoy se han reencarnado en Europa Latina y América Latina, es decir, en la Galilea de los Gentiles anunciada por el Padre la Biblia, cuando dice que habría elegido un nuevo pueblo. ¿Qué les parece? Ahí, ahí dejó de ser, en ese momento, el pueblo elegido, los que hoy día fraudulentamente se llaman Israel. Significa también que muchos cristianos judíos, no solo los apóstoles y las mujeres que los siguieron, sino también,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 de que este lugar será Italia. Obviamente no sé el lugar preciso, pero sí sé que será Italia donde aquellos que lo traspasaron lo verán. Decíamos entonces, nosotros los italianos los traspasamos. Cristo perdonó los soldados que lo hicieron, pronunciando la frase, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen.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 los animales moviéndose en círculo... y el terremoto en Turquía y Siria. Adoniesis ha intervenido... y ha explicado este fenómeno... de los animales que caminan en círculos. Este es el mensaje... de Adoniesis a los poderosos del mundo. Adoniesis ha intervenido... y ha explicado este fenómeno... de los animales que caminan en círculos. Este es el mensaje... Adoniesis a los poderosos del mundo ya había anunciado que estos animales predecían huracanes que alcanzarían una velocidad de entre 500 y 700 kilómetros por hora sigo convencido de ello y sé que es este fenómeno debe encuadrarse en una explicación más amplia les habría hablado de huracanes, terremotos y catástrofes en general entre otras cosas les había hablado de Turquía Este fenómeno debe encuadrarse en una explicación más amplia. Les había dado le había hablado de huracanes, terremotos y catástrofes en general. Entre otras cosas, les había hablado de Turquía, pero también de Grecia, Friuli y Los Ángeles. Deben esperar que sucedan estos acontecimientos. Si ocurre en Turquía, también ocurrirá en otros lugares.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 a no continuar con la carrera armamentista, a empezar a descontaminar el planeta que está contaminado, hasta aguas que suben, la contaminación, el cambio climático. Hemos estado recibiendo mensajes extraterrestres durante décadas. Yo personalmente llevo 33 años recibiendo estas comunicaciones en estos mensajes estos seres nos intentan a poner las cosas en su sitio a no realizar experimentos nucleares a no continuar la carrera alimentística a empezar a descontaminar el planeta que está contaminado las aguas que suben la contaminación, el cambio climático y el cambio incesante de temperaturas son hechos que el hombre ha creado en contra a la naturaleza la cual al desfigurarla y contaminarla mediante un impacto industrial devastador a esta contaminación se añade otra aún más devastadora y es la de los cerebros humanos nuestros cerebros están enfermos ¿cómo estamos de tiempo? bien bueno, seguimos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 Ahora, en cambio, por la guerra en Ucrania, solo hemos tenido una manifestación en un año, como si ya estuviera todo en su lugar. ¿Qué está tratando de hacer Dios hoy? Está intentando desatar la fuerza de la naturaleza para intentar distraernos de la autodestrucción automática que se produciría. Occidente ganaría esta guerra debido a su tecnología y a la alianza atlántica, pero entre los enemigos que tiene esta Rusia. Occidente ganaría esta guerra debido a su tecnología y a la alianza atlántica, pero entre los enemigos que tiene esta Rusia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 hace que los inocentes se sacrifican por nuestra culpa. Esto es cierto, y por eso que los que se sacrifican por nosotros irán al cielo, especialmente los niños. Pero quiero hacerlos reflexionar sobre esto. En la Biblia, cuando Dios interviene en el diluvio universal, <coughs> mueren muchos inocentes que no son salvados por el Padre eterno. Desde nuestro punto de vista, eran inocentes. Dios puede Bien puede tomar sus almas y llevarlas al paraíso, pero debemos recordar que Noé no dejó entrar a todos en el arca, sino solo a muy pocos. Porque esa era la voluntad de Dios. Si hoy Dios hace que el océano se levante, es porque realmente hemos llegado al límite. Corremos el peligro de destruir el planeta Tierra, y no solo a nosotros mismos. El planeta es una célula cósmica. Un ser vivo maravilloso como hay muy pocos en esta galaxia. Y queremos destruirlo con una guerra nuclear. Cuando se oye hablar de, de guerra mundial es matemático. Que esta será nuclear. No será una guerra como la segunda guerra mundial. En la que to de todos modos murieron 50 millones de personas. Entonces, cuando se oye hablar de guerra mundial, es matemático que esta será nuclear. No será una guerra como la Segunda Guerra Mundial, en la que todos murieron, 50, en la que de todos modos, perdón, murieron 50 millones de personas y en la que se utilizó la bomba atómica de Japón, cuyas consecuencias siguen presentes Hoy en día, gracias a Dios, solo Estados Unidos poseía la bomba atómica. Entonces, de lo contrario, Japón y Alemania la habrían utilizado también. Y hoy ni siquiera está hablando de ello. Ahora son varias las naciones que poseen el arma atómica. La primera de ellas Rusia. La nación que queremos atacar y conquistar. Así que sí, sí que es una locura. Queremos a conquistar atacar y conquistar la nación que más armas autónicas poseen la historia del mundo. Entonces esperemos más maremotos y terremotos. Y no solo terremotos, sino también huracanes. Toda la gente que vive aquí en Palermo, todos nuestros hermanos en las arcas y ciudadanos de Italia y del mundo. Perdón.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 ¿Y por qué todos los ciudadanos que saben que puede haber una guerra atómica no salen a la calle y defienden a sus hijos? ¿Por qué los padres que están en casa, que tienen hijos, que pueden verse envueltos en una guerra atómica y por tanto morir, solo piensan en llegar a fin de mes, pagar las facturas y ganar dinero? Entonces... Sin duda que los poderosos están locos. Y enfermos del alma, porque porque todos los ciudadanos que saben que pueden una guerra atómica no salen a la calle y defienden a sus hijos. Porque siempre tenemos que ¿Por qué los padres que están en casa, que tienen hijos pequeños, que pueden verse envueltos en una guerra atómica y por tanto morir?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 de pepino impastado lo mismo ocurre con la locura nuclear ese poder nos cae bien y nos identifica la humanidad coincide en querer destruirse y tiene un deseo oculto, complejo y patológico de extinguirse nosotros queremos extinguirnos y lo hacemos poniendo en práctica todos los comportamientos típicos de una raza moribunda si una persona sabe que la apunta con la pistola Entonces, los verdaderos culpables de la Tercera Guerra Mundial no son los poderosos, sino nosotros. Igual que la mafia nos cae bien y nos identifica. Lo mismo ocurre con la locura nuclear. Ese poder nos cae bien nos identifica. La humanidad coincide en querer destruirse y tiene un deseo oculto, complejo, patológico y enfermo.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 Así que estoy de acuerdo en que suframos con los terremotos y las catástrofes para que quizás nos sacudamos y despertemos un poco. Entonces, al fin y al cabo, los terremotos o los maremotes son un acto de amor incomprensible del Padre como son incomprendidas las palabras que les estoy diciendo. Parece que tenemos preguntas de nuestros auditores. Vamos a ir... Eh, con nuestros auditores, vamos con las preguntas, si les parece. ¿Por qué en esta guerra nuclear son los pobres los que más tienen que sufrir? ¿Acaso no le importamos a Dios? Pregunta Florentino. ¿Por qué en esta guerra nuclear son los... No, mi querido Florentino, no es así. Eh... No es así. No eh... Es relativo lo que tú dices, porque si bien es cierto, aparentemente los más pobres están sufriendo, esos pobres que están sufriendo están muchísimo más preparados para enfrentar lo que va a venir. Y los ricos que aparentemente no están sufriendo, no solo no están preparados para lo que viene, sino que se van a desesperar de tal forma que probablemente se van a suicidar y van a condenarse permanentemente para la segunda muerte. Y en cambio el que está, el pobre que dices tú que está sufriendo, eh, la Biblia dice, bienaventurados los que sufren porque ellos serán consolados. Y el sufrimiento lamentablemente es el maestro espiritual que tenemos en este plano principal para mejorar, para aprender, para crecer espiritualmente porque nosotros, cuando lo nos estamos pasando bien, no nos acordamos de Dios. cuando recurrimos a Dios? Cuando estamos sufriendo. Y ahí, con nuestra angustia, con nuestro sufrimiento, recurrimos a Dios. Y Dios nos escucha cuando le pedimos con el corazón y con la angustia. El mismo dice el Señor en el Salmo, yo te responderé en la angustia. Entonces... Eh, es eso que acabas de decir mi querido Florentino no es tan así eh, en estricto rigor no están así por todas las cosas que te estoy diciendo eh, a Dios le importamos todos eh, lamentablemente el hombre eh, no entendemos nosotros el significado Todas estas cosas, estas catástrofes y todo lo que tiene que hacer Dios son justamente para tener la posibilidad de salvarnos porque el hombre se, se ha degenerado de tal manera la civilización que en este momento el 99% de las almas se está perdiendo. ¿Qué tiene que hacer Dios? Tiene que producir un proceso traumático que se que es el llamado Apocalipsis para que nosotros eh, en circunstancias adversas, muy adversas donde vamos a ver cosas horribles y que a lo mejor todo el mundo va a negar más a Dios de lo que lo hemos negado eh, pero ahí vamos a sacar lo mejor de nosotros y ahí tenemos la posibilidad de salvarnos porque ahí vamos a reconocer a Dios a pesar de que vamos a estar en situaciones muy dramáticas pero vamos a estar más cerca de Dios que ahora que estamos en el materialismo que estamos cómodos Estamos eh, pensando en, en cosas materiales. Eso es lo que te puedo eh, decir, mi querido Florentino. Vamos con otra pregunta que mandaron nuestros auditores. ¿Contra quién se enfrentará Jesús en la guerra del fin del mundo? ¿Contra el anticristo? ¿Quién es el anticristo? ¿El nuevo Papa que está por venir? ¿Vladimir Putin? ¿Es un líder que seducirá a toda la humanidad? Pregunta... Marcela Pablazar querida Marcela el anticristo no es ninguno de los que tú mencionaste el nuevo papa, el que va a venir va a ser un papa que va a promocionar al anticristo el, el que en la Biblia se denomina el falso profeta va a ser el nuevo papa que va a venir después de este. Porque este papa va a ser asesinado. De hecho está amenazado de muerte. Y entonces eh, ese nuevo papa va a ser el promotor del anticristo. Va a hacer que todo el mundo lo adore. Porque van a decir que es Cristo. Pero no pueden decir que es Jesucristo. Entonces, ¿contra quién va a luchar el anticristo? Contra el hombre, para tratar de captar el mayor número de almas. No contra Jesús, porque Jesús, como dice la Escritura, lo destruirá con el resplandor de su venida. Con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida, dice la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, capítulo Eh, y versículo, el 8 creo, o el 9, no estoy seguro, eh, dice eso. Entonces, ahí no hay lucha. Ahí hay una una imposición tremenda del poder de Jesús contra el anticristo. Entonces, ahí no veo yo que hay una lucha, sino que o sa sola presencia de Jesús destruye al anticristo. El anticristo es la prueba máxima que tenemos que pasar todos aquellos que te queramos destruir. Tener la posibilidad de salvarnos. Porque el anticristo es la prueba máxima. Es el engaño. Eh, tenemos que... Pasar esa prueba... Para tener la posibilidad de saltar. Si no pasamos esa prueba... No vamos a pasar de curso. Lamentablemente. Entonces... Eh, nosotros vamos a luchar o el Anticristo va a luchar contra nosotros, o nosotros contra él, como tú quieras. Eh, porque nosotros tenemos que saltar esa prueba. <ríe> el gran engaño que significa la presencia del Anticristo, que se va a hacer pasar por Cristo, es el Anticristo que se va a manifestar, el Mesías de los judíos es el Anticristo. Porque ellos no reconocieron al hace 2000 años al Mesías verdadero cuando vino y entonces, porque ellos les gusta el materialismo, y entonces, ahora esperan su propio Mesías, un Mesías falso, que va a ser el Anticristo justamente. Y el Anticristo es la prueba para todos nosotros. Es, la prueba, es el grado de dificultad del examen. Y para eso, sí porque en este momento no estamos preparados para recibir al Anticristo, no tenemos la fortaleza ni la claridad para recibir al Anticristo. Antes de que se presente o que llegue el Anticristo, o que se presente, porque el Anticristo en realidad está aquí, ya está actuando, eh, antes de eso va a venir la intervención divina que nos va a fortalecer la iluminación de las conciencias que va a hacer que todo el mundo sepa de Dios, todo el mundo sienta a Dios, los creyentes, los ateos. Entonces, todos vamos a sentir a Dios y de esa manera se nos va a dar la posibilidad de fortalecernos. Se nos va a dar la posibilidad de tener reforzar nuestra fe y tener fe si no la teníamos. Eh, para justamente enfrentarnos con el Anticristo. Eso es lo que te puedo decir, mi querido amiga Marcela. Vamos con otra pregunta más. Si hoy el mundo está en el poder del inico, del diablo... Y todos los, los placeres y toda la gente está metida o embobada con sexo, droga, pasarlo bien, tener cosas, nadie le importa estos temas espirituales. ¿En qué momento la humanidad va a despertar? Pregunta Rodrigo Cifuentes. Buena pregunta, Rodrigo, muy buena. Lamentablemente, nota la humanidad va a alcanzar a despertar. Muchos no van a despertar nunca y se van a perder. Y lo que se, de, se despierte va a ser, esa es la resurrección que habla la Biblia, la resurrección del último día. Algunos, si han tenido una buena vida y han servido a Dios, van a tomar conciencia el último día. Y en ese caso, para ir al cielo, y en otros casos, para la perdición. Entonces, eh, en ese momento vamos a tomar conciencia, lamentablemente eh, la humanidad está en manos del mal. Todo lo que hay nos aleja de Dios. El materialismo nos aleja de Dios. Las guerras nos alejan de Dios. Este mundo cómodo nos aleja de Dios y... Eh, nuestra comodidad eh, porque nos gusta este mundo porque nos parece a veces interesante un mundo inmenso que yo eh, hemos creado grandes cosas con la tecnología entonces estamos algunos enamorados de la tecnología y no podemos vivir sin ella nos vemos más allá del mundo del trabajo sin nuestro trabajo no somos nada porque nuestro trabajo nos da un estatus nos da un, un, un una posición algo que nos permite desenvolvernos es una herramienta para desenvolvernos en este mundo porque nos nos, nos regala o nos da dinero Y dinero es la herramienta para desenvolvernos en este mundo. El dinero es la linfa vital del anticristo. No se puede amar a Dios y al dinero, ha sido dicho. Entonces, quien ame el mundo no puede amar a Dios. Y de hecho Dios lo dijo. que no odia las cosas del mundo no podrá entrar en el reino de Dios. No es que lo afremia, sino que lo dice la Biblia. Entonces, es el camino de Jesús, que es el camino de Dios. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Entonces, se verifica y se realiza a través de Jesús. Y significa entonces dejar atrás todo el materialismo. Y ahí entramos en la vida espiritual. Y entonces, y nos vamos a ver obligados a entregar la vida espiritual. Nosotros, cuando las cosas nos abrumen mucho más de lo que están ahora, fíjense, mis queridos auditores, que ha sido dicho ahora, hay muchas, muchos mensajes que hablan de que yo no quiero suscribirlos plenamente, pero sí Por ejemplo, no es que yo comparta lo que él dice, pero Bill Gates, uno de los poderosos del mundo, dice que el caos se producirá en tres meses más. No, no especifica qué caos, pero algo debe saber él. No, él no va a decir una cosa así al voleo. Algo va a pasar. Eh, existen muchos antecedentes que nos hacen pensar de que pueden pasar muchas cosas graves graves antes de fin de mes de año entonces eh, grandes grados la guerra llegando la primavera y el verano allá en ucrania está llegando allá se va a agudizar más eh, el verano en creo que va a ser caótico el verano de allá en nuestro invierno, ustedes lo saben, ¿no? Entonces, la guerra va a precipitar muchos eventos y entonces eh, esos eventos nos van a hacer ir como única fuente porque cada día estamos, nos vamos a sentir más huérfanos eh, si vamos a esperar que la, que la gente de la municipalidad nos apoye o que el agente go del gobierno nos apoye, o, o de cualquier parte... No, nadie nos va a apoyar. Cada día vamos a estar solos, porque la situación va a ser cada vez más dramática. Entonces, ahí vamos a desembocar, casi por antonio antonomasia vamos a desembocar en el camino espiritual, porque no va a haber otra cosa. Es lo único que nos va a, a sostener. A eso tenemos que aferrarnos, ¿no?, ...vamos a perder probablemente todo... ...el trabajo... ...podemos perder familiares... ...podemos perder pareja... Per, ...perder muchas cosas... ...¿y qué nos va a quedar? ...¿qué es lo que somos si perdemos todo eso? ...lo único que somos en ese caso... ...son las cosas... ...buenas que hemos hecho... ...nosotros... ...somos... ...lo que damos... ...nosotros somos... ...lo que... ...lo que hacemos de bien eso es lo que somos y si no hemos hecho el bien entonces nos vamos a suicidar sin lugar a duda y eso va a ser eh, nuestra perdición entonces necesariamente vamos a caer eh, en el camino espiritual cuando la situación sea más y más dramática eh, y este año puede ser muy pero muy dramático Y con toda seguridad el otro. Entonces, estamos ya nos queda muy poco. Entonces, el camino espiritual o lo tomamos ahora o nos perdemos. No hay otra alternativa. Eso pueden creerlo o no. Pero yo tengo la obligación de decirlo. Nadie les pide que nos crean. Pero mi obligación es decirlo. Entonces, es lo que te puedo decir, mi querido amigo. ¿Parece que tenemos otra pregunta? ¿O estoy equivocado? Parece que sí. Vamos con la otra pregunta. ¿Por qué hay libros que no están en la Biblia como el libro de Noh? ¿Quién lo decidió? ¿Por qué nos sacaron? ¿Qué están ocultando? ¿Hay cosas que no quieren que sepamos? Pregunta Pedro, Pablo... Rodrigues. el libro de nos mi querido amigo está dentro de los de los libros ocultos o evangelio oculto o evangelios apócrifos y quien lo sacó de la biblia son justamente quienes quieren mantenernos en la ignorancia el libro de nos da mucha información de la espiritualidad el libro de Enoch habla de los extraterrestres. Recordemos que no fue llevado al cielo, al igual que Elías en un torbellino Entonces fue abducido por una nave extraterrestre y se lo llevaron al cielo. El libro de Enoch tiene grandes enseñanzas espirituales. Es muy, pero muy interesante. Se los recomiendo a todos. Y son la cúpula de la iglesia, la misma que quemó, mató a más de 50 millones de personas en ocho siglos la que hizo esa esa esa labor de seleccionar lo que ellos querían que se quedara en la Biblia y lo que ellos eliminaron entonces lo que da mucha información y además no estaba tanto en parábolas eh, lo sacaron eh, la mayoría de los los evangelios, ustedes como saben, están en parábolas porque así lo entiende quien tiene que entenderlo y los que no tienen que entenderlo que son los eh, los legos, los ignorantes porque las perlas no son para los cerdos, ustedes lo saben. Entonces, eh, quien no tiene que entenderlo no lo entiende y de esa manera al no entenderlo no se corre el riesgo de que lo quiera destruir. Porque para ellos es una frase sin sentido que eventualmente se le puede dar la interpretación que uno quiera. Que es lo que han hecho siempre los curas, los pastores. Le dan ellos a la Biblia eh, la interpretación que ellos les acomoda. Pero la realidad es esa. Eh, el libro de Enoch se salió del marco hay dos o tres evangelios tal como el libro de Enoch que son demasiado demasiado eh, que tienen demasiado contenido espiritual y entonces eso les complica a quienes entonces tildado de hereje lo dejaron fuera eso es lo que te puedo decir mi querido amigo lo dejaron fuera porque... no servía el propósito... de mantenernos ignorantes... el propósito de mantenernos ignorantes... y cambiar la enseñanza espiritual... por el rito... el rito repetitivo... que ya... los jóvenes por ejemplo ya no lo aceptan... porque los jóvenes tienen más conciencia... los viejos... se acostumbraron a repetir... y repetir... el rito... y lo siguen por tradición... No por convicción. Porque lo dicen, si tú le preguntas a una de esas personas que van al templo, es que lo hemos hecho, ¿por qué van al templo? Porque lo he hecho 50 años, te dicen. Pero eso no es una respuesta. Eh, ¿Se da cuenta? Eh, la respuesta no tiene ningún sentido. Es una respuesta absurda. Y no tiene contenido, es una estupidez lo que responde. Pero es así. Ustedes saben que es así. Estoy seguro que están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Entonces, entonces, eh, seguimos. para que ya no, te, no tenemos más preguntas, entonces, vamos a seguir.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 y la de la Guerra Fría. Y esto es lo que hoy está ocurriendo. Todos se reían de nosotros cuando decíamos estas cosas, y nos miraban con el seño funcío. Me llamaban repetidamente hereje y loco. Me decían que yo era un visionario que veía ovnis, pero sobre los hechos nadie me ha desprendido nunca. Nadie me refuta que hoy se hable constantemente de guerra nuclear, que se está perfilando un escenario mucho peor,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 si entráramos en una guerra mundial, que necesariamente sería nuclear. El sufrimiento impulsa al hombre a cambiar. Eso es cierto. Pero ¿qué cosa debemos esperar a que media Europa se vuelva radioactiva? Estamos realmente enfermos como humanidad. Jesús dijo cierto que ciertas cosas deben suceder. Se refería a ciertas catástrofes naturales y guerras. Pero no al exterminio de la humanidad. Jesús no hablaba del exterminio de la humanidad. Sino que se refería a guerras y rumores de guerra. Hambrunas... Y carencias. Y algunas naciones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 si los seres humanos lo hubiéramos hecho con la ley del del albedrío, que siempre está vigente, las cartas habrían cambiado. No había habido crucifixión y resurrección. En cambio Jesús dijo que el Hijo del Hombre sería arrestado porque había leído corazones malvados la gente de entonces. Cristo no tenía por qué ser asesinado. la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 Estoy convencido de que la humanidad ya no cambiará y nos dará marcha atrás, ni siquiera se arrepentirá. Como humanidad no queremos arrepentirnos. En estos años de pandemia la población mundial, cualquiera o no, casi se viste obligada a pensar en ciertas cosas y no ha cambiado. Ahora han venido terremotos y catástrofes y les adelante vendrán otras más fuertes. Les adelanto que pronto vendrá una pandemia que nos pondrá de rodillas para que tengamos todas las posibilidades de no entrar en una tercera guerra mundial nuclear. Pero los poderosos no necesariamente desistirán. El plan extraterrestre está activo desde Eugenio Siragusa. Desde que Eugenio Siragusa vio a los extraterrestres en el Etna. Es un plan que está listo, unas naves espaciales descenderán a lugares predeterminados del mundo y se llevarán a quienes consideren oportuno salvar y a quienes salven serán personas como nosotros podemos ser nosotros pero debemos tener unos requisitos previos a aquellos que ellos han definido y fijado en sus archivos extraterrestres para ser candidato hay que haber adquirido importantes prerequisitos estas cualidades son la bondad la paz, el amor. Lo más importante para el candidato es estar dispuestos a dejarlo todo. Y no estar apegado a nada. Si estás un poco apegado a algo, no te llevará. En su sociedad la posesión está proscrita, al igual que la administración. Si estás un poco apegado a algo, no te llevará. En su sociedad la posesión está proscrita. ¿Qué? al igual que la discriminación racial, está proscrita en nuestra sociedad actual. Para ello el mero deseo de tener una casa, un auto, una mujer, es como para nuestro sentido común, como la discriminación racial de un ser humano, y por lo tanto esto excluye para nuestro sentido la común discriminación hacia de un ser humano, y por lo tanto esto excluye que te lleven las naves extraterrestres.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 Bueno, mis queridos Con esto creo que quedamos hasta acá Estamos en la baralla, así que Y además estoy medio...